en la otra oreja Está sonando la cajita musical del che con hasta siempre ¿No? Está la producción del programa, el equipo de producción del programa ah, lo está vendiendo aquí en Mar del Plata. ¿Sí? Pero tenemos otra también, ¿eh? A ver, la puedo poner. majores por mi Argentina y hasta siempre el che la producción del programa está ofreciendo la eh, eh gratis no no no gratis no él eh, está ofreciendo este es un intercambio un intercambio la producción le da la cajita y usted oyente usted oyenta puede poner el dinero que le pida el productor Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a a leer algunos mensajes, por favor. Eh, a ver, está Kelmis dice buen programa. Eh, Silvia Catino dice gracias miles por hacer lo que hacés. No sé. Bueno, Gabriel Cabrejas con su crítica habitual dice me mató el flamenco social feminista, pero más la calenia Montaño y lo de Canal K con los Nachman que no me hubiera imaginado otro tremendo programa. Eh sí sí que mmm, manda corazones suponiendo que le gusta el programa, eh Jorge mmm, de Villa Crespo, el el tanguero eh que ratificamos chi, viva Chile mierda, eh Nicolás del Futre eh dice fenomenal 31 minutos son buenos. Andrea Venaris que escucha la otra oreja, Pablo Cala también, eh Rocío de Guanajuato poniendo la otra oreja, el Indio Bertis, eh poniendo la otra oreja también, Meri Labra con el comandante seguramente, Berny, Berny Lemi, eh Violeta Isa de la Plata poniendo la otra oreja también. Eh, bueno, ahí Abuedo. ¿Qué pasa? Hay tantos mensajes. ¿Cómo va estar mensajes? ¿Quién quién conduce acá el programa? Pero ¿por qué? Ya. Ah, ya. Bien. Bueno. ¿Ya, ¿Ya qué? ¿Ya qué? Sí. Ya. Bueno. Está bien. Eh, listo mensajes. Vamos a la música, Río. Sí. Tishuu. Perfecto, vamos a la música de este programa Musicalmente Incorrecto. Vamos al al sexto tema de la lista de hoy. Punio Alto. Sandino Rockers y Anita Tishuu. Qué músicos, ¿eh? Anita Tishuu que está embarazada en ese momento de grabar. Puño en alto Yo vivo en el barrio Puño en alto Corzón abierto Hasta esperas a la picha, a perderla, a la feria, a los niños, los carretones, la policía. Oh. Yo vivo en el barrio. Uno en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio. Uno en alto, corazón abierto. e tjera Dhe mi barrio Cada calle, cada casa, el escenario Dhe mi historia no contada Ni en un libro, ni en las aulas Ante la represión Solo impondremos esperanza Nada nos podrá frenar Esta humanidad Que se respira en cantidad En cada sonrisa La que tiene tu vecina Mi corazón abierto Palpitando ya de vida Vuelan todos por son abierto Estás escuchando por la otra oreja y tenemos mensajes de Daniela de hijo zona oeste escuchando el programa, abrazos y nos vimos en la presentación del libro La jirafa es una bacalarga en Morón eh que estuvimos con Norita Cortiñas, un lujo, un lujo. Alicia Bello también estuvo y estuvo Daniela y que dice eh qué haya pasado lindo mi cumple y que esperemos buenas noticias en las próximas elecciones de de Chile. Eh bueno, y vamos a seguir con la música de Chile que nos facilitó Carla. Eh Los Prisioneros, vamos a escuchar una banda de rock considerada la más importante de su país y una de las más destacadas e influyentes en la zona andina de de América Latina. Eh vamos a escuchar un tema que nos incluye porque dice maldito sudaca, maldito latino inmundo chileno, peruano o argentino. Maldito sudaca, maldito latino. No pongas tus manos en mi cara. No pongas tus dedos en mi cara. Cochino sudaca, cochino ladino, horrible boliviano y ecuatoriano. Así empieza y dice No escupas en mi ciudad No escupas en mi país No escupas en mi planeta Escuchamos Maldito Sudaca Los prisioneros Maldito Sudaca Maldito latino Mi mundo chileno Peruano argentino Maldito Sudaca Maldito latino Mi mundo chileno Peruano argentino No pongas mis manos en mi car No pongas mis dedos en mi car si no sura ka otra oreja latinoamericana. Y seguimos recibiendo mensajes eh de Genia, Genia que seguramente estará con Héctor Ineadi, se abrazos y feliz vuelta al sol sincronizada sincronizada con qué Este aguante lo aguante la otra oreja. Eh, gracias, Genia. Pero eh, yo no veo. Claro. No no estamos transmitiendo por Facebook ni por Instagram. Estamos solamente en la radio Río Gote. ¿Por y porque no nos da el dinero para pagar más eh y bueno, estamos así, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿seguimos en la música? Sí. Gracias, Río, gracias. Sí, pasé muy Perfecto, yo también. Gracias, Río. Eh, bueno, eh vamos a escuchar, seguimos a eh, escuchando los a los prisioneros. Eh tiene otro tema que dice que para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrece en Latinoamérica el carnaval de río y las ruinas aztecas... ...gente sucia bailando en las calles, dispuesta a venderse por algunos dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas... ...cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería dividir es debilitar! Así empieza latinoamerican latinoamérica es un pueblo al sur de estados unidos los prisioneros desde chile para la otra oreja para tu lista gente curiosa es un sitio exótico para visitar es solo un lugar económico termina adecuado para habitar nos ofrecen latinoamérica el carnaval de río y las ruinas aztecas se ha <risa> vagando las calles dispuesta a venderse por algunos usa y todas nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza Se sonríen cuando ven que tiene 20 tanchas banderitas cada cual más orgullosa de su soberanía. Qué tontería, divididos débilizados. Las potencias son los protectores y prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Gritan a nuestros líderes vender su alma al diablo verde inventando nítas siglas para que se sientan un poco más importantes y el inocente pueblo de latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina quien lesillo paso a paso la vida a carolina como si esa gente sufriera ver su desarrollo Estamos en un hoyo parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos LATINOAMÈRICA ES UN PUEBLO AL SUR DE ESTADOS UNIDOS Para que se sientan en familia Copiamos sus barrios y su estilo de vida We try to talk in the headset language Para que no nos crean incivilizados Cuando visitamos sus ciudades Nos pichan y tratan como a delincuentes Rusos, ingleses, gringos, franceses Rien de nuestros noveles post directores Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a te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 Estás escuchando desde la otra oreja. Y seguimos con la música latina americana y vamos a ir a otro colombiano. Incógnito. Incógnito se llaman in con k incógnito. Es eh, un joven productor y eh, creador de música rap de carácter social y político eh que creció en Santiago de Chile. Eh bueno, su talento se ha visto plasmado en el rap chileno en discos como Poblacional y Radical. Ha participado como productor en en varios discos de Chile. Bueno, se ha sido reconocido como solista y es el creador de dos discos de éxito que que investigaremos, Gallo Rojo es uno y eh, Pingarinias, eh, Pinganillas es otro. Eh vamos a vamos a experimentarlo a ver si lo pasamos eh, de en otra otra oreja. Pero aquí eh, nos sugiere Carla Incógnito actos revolucionarios. ¿Qué está pasando allá arriba es que si esto sigue así, o sea, que dejen la clase política que haga lo que quiera hacer, no va a haber nada. El artículo 39 de la Constitución dice, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar de gobierno, su forma de gobernar. Si por la vía electoral no se puede, hay dos opciones: un alzamiento civil pacífico o la lucha armada. Va y vamos a reventar los lobbies REVOLUTIONS no y en esta lucha van millones bastardos y vamos a reventar los lobbies REVOLUTIONS y aún somos pocos señores en esta lucha van millones Las cinco, son combustible humano sí. se hicieron dependiente de un sistema y no de tu hermano no, no, no. con tus manos engrana este mecanismo si eres tu el que mueve esto eres tu que frena el ritmo sí. estar despierto no es lo mismo que polinizarse en no girar con esto y desintoxicarse uh -huh. darle vida al odio porque el odio justifica que el problema es que el cuico no nos necesita uh -huh. si le gusta el poder hay que poder negarlo uh -huh. cachar que el drama es general y no por bando dando mocha hay que machacar el orden uh -huh. usar los medios y que el rey Desorden se articula y desinforme Si no logramos un acto de atención con hechos claros ¿no? Directos pa' cambiar la dirección y a dónde vamos Podríamos hacer más daño y darle al capital Otra forma más directa de explotar el orden mundial okay. Contra el orden capital El poder está en nuestras manos Si le damos vida es hora de un acto revolucionario Hoy vamos a seguir por nuestra gente con trabajo de abajo y cambiándole a corriente para siempre porque hoy como lo quiere le dan vida al capital pero también que lo detiene hoy vamos A seguir por nuestros compas Con organización recuperando nuestra popla Ya es tiempo de decirles basta Cambiar la realidad y este sistema que te aplasta Tú sabes cómo esto funciona El ólico no se altera Si solo se cuestiona Si con droga este sistema desorganiza una popla Cómo cambiar su forma Si hay odio entre sus compas Hoy hay que jugarse cambios radicales Cambiar costumbres tales, consumo y banalidades Acá vale que la gente sea feliz Por poco en simpleza Para reventar los bancos y boletos tiene roto en de la educación no hay que reformarla no. hay que crear desde su base fuerza y liberarla amarla cambiar el patrón y construir la resistencia es nuestra y no tiene salario hay que partir de abajo creando fuerza contra el empresario vamos acá sabemos que giramos el ciclo segmentario pero es tiempo de un acto revolucionario y vamos a seguir por nuestra gente con trabajo de abajo y cambiándole a corriente para siempre porque hoy como lo quiere le dan vida al capital pero también quien lo detiene hoy vamos a seguir por nuestro compa con organización recuperando nuestra voz ya es tiempo de decirles basta cambiar la realidad y este sistema que te aplasta yo voy a llevarlo vamos a reventar los lobbies tienes esta lucha vamos yo llevarlo Entalo loco la no lucha ese somos poco señores en esta lucha va mi jole Gracias Lara por por esos gritos. Pero sí, se termina la otra oreja, saludamos a tantas otras orejas que están poniendo este programa y que que saludamos eh bueno, y y aquí está la cajita de música del che que que ya hay tres oyentes que la quieren. No no tenemos muchas, pero alcanzan, ¿eh? eh la cajita del che y la otra que está evita y que la melodía no yo les por mi Argentina. Eh bueno, aquí están estas cajitas que las piden en la producción. Sí, esa. Pero no vamos a pasar este tema de hasta siempre, eh. Vamos a pasar Vamos a pasar una versión en ukelele, un trío que nos gusta mucho, trío con tres ukeleles de distinta afinación, y es un tema instrumental, así que lo podemos ir pasando. Uke Trío, que nos dice hasta siempre. Gracias Lucas en la operación psicotécnica. rich